De 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el Barrio Sin Fronteras, ubicado en 2.14 y 525, en Abasto, se realizará una jornada integral de salud con la presencia de las facultades de Ciencias Médicas, Odontología, Ciencias Exactas y Veterinaria. Durante la jornada se realizarán controles de salud para niñas y adultos, testeos odontológicos, vacunación de calendario y COVID-19, y se realizarán muestras diagnóstico de enfermedades y vacunas antirrábicas. A su vez, se brindarán talleres de salud sexual integral, nutrición y sobre VIH. Convocan a editoriales y librerías para la Feria del Libro de Berizzo. Este 5 de noviembre se desarrollará la segunda Feria del Libro de Berizo en el Parque Cívico de la localidad. En este marco, desde Agnes Casa Editorial, organizadora del evento, convoca a proyectos editoriales de la región a participar del mismo. La inscripción es gratuita y a cada proyecto se le brindará un espacio de exposición. El formulario de inscripción puede encontrarse a través de su Instagram Feria del Libro de Berizo. Para más información les interesa, les pueden escribir al correo feriadellibrodeberizo.com Un servicio que informa más cerca. Municipales bonaerenses marchan por reclamos salariales a la gobernación. La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses se movilizará hoy a la Casa de la Provincia de la Ciudad de Buenos Aires con reclamos de mejoras salariales y laborales tanto para Axel Kicillof como para más de 40 intendentes. Fesimubo exige que el gobierno provincial convoque al Consejo Provincial de Empleo y que se cumpla la Ley número 14.656, aprobada en 2014. Dicha legislación le devolvió a los sindicatos la posibilidad de firmar convenios colectivos en cada municipio. Desde la Federación sostienen que alrededor de 40 intendentes de la provincia aún no firmaron esos acuerdos.